El que la traiga tendrá excesos, delicias y rock and roll sin límite. I just might. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. sees more of the Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 3 de Apostalipsis Y el primero de los miércoles ya nos han dado el último aviso Tenemos que arribar al tren, tenemos que subir, ya está todo el equipaje Todo listo para arrancar Y obviamente, bueno, también eh, volvemos y venimos y vamos también hacia el infierno Pero no voy a viajar solo Y eso es importante porque me dio la satisfacción de que cuando subí me encontré ah cuatro compañeros que eh resulta que iban a hacer el mismo viaje, así que nos acomodamos, ya estamos sentados, hacia las ventanas, todo listo para partir, así que los voy a presentar. El señor Javier Merlo, ¿cómo le va? Todo bien. bien. Listo, me acompaña. No sabía que iba a viajar conmigo. Saqué el boleto ahí de vuelta. Y de vuelta muy bien. bueno. Yo también este, así que espero volver y espero que retornemos en el mismo viaje. La señorita Romina García Cómo anda? Todo bien, Fran, cómo anda? Todo bien Hola, también, Javier, cómo anda? Todo bien. Una pasajera. Todo tranquilo. tranquilo. También exactamente, una pasajera de lujo y también vas a viajar. Comenté un poco que no sabía que la verdad un gusto encontrarte acá. Queres saber qué espero de este viaje? Espero que lleguemos lejos. <risa> en principal. Sí, sí. Bueno, sabemos entonces, hacia sabemos nosotros únicamente hacia donde vamos. Así que bueno, ese es importante. Siempre es es es importante tener un, un rumbo fijo. ¿Sí? Bueno, Si les parece, vamos a comentar un poco lo que ha sido, o sea, hacer un una especie de pacto, si quieren una mi agentita de noticias de lo que ha bueno, resonado en las últimas horas eh a nivel local, internacional, eh de lo más importante que ha sucedido en estos últimos días. ¿Les parece? Bueno, vamos. Paro, movilización de estatales y problemas de tránsito en 12 y 51 Empleados enrolados en ATE se encontraron frente al municipio para marchar hacia educación Más quejas y reclamos de vecinos por varias horas sin luz En sectores como los de Tolosa y Barrio Aéreo Puerto El servicio se cortó ayer a las 18 y aún no volvió También tienen problemas en Arana El frío arranca del día, pero con sol. Para hoy anticipan una temperatura máxima de 17 grados. El pronóstico para los próximos días dijeron que va a ser muy favorable. Una noticia muy importante para los que aman el deporte porque se surgió ya la Copa Davis 2014 y el equipo argentino debutará el próximo año frente a Italia. Bien, allí pasaba lo más importante, como decíamos de de lo que ha sucedido en estos días, en estas horas, y yo me preguntaba, cuando justamente este ya estaba sacando boleto para subir a este tren, eh lo del paro y la movilización de en el tránsito, ¿cuántos problemas, Javi, que hay? Este hoy me envía, bueno, por lo que ha sucedido también eh en estos 4 o 5 días de su estado horrible y recién ahora esto está volviendo a la normalidad, pero justamente sí. con algunas este eh, algunos problemas en lo que es la circulación de vehículos. Claro. Eh, lo que sí habíamos dicho, eh ¿qué te parece a vos, eh Romina? Digo, con todo esto que que pasa que quizás la gente está por ahí muy loca en la calle, no respetan los semáforos. Recién cuando venía para la terminal, para la estación de tren, casi me atropellan. Justo iba a cruzar y menos mal que vi, porque la luz estaba en rojo, pero este un descarrilado pasó y y casi me lleva por delante. Es que además del corte es el tema del corte de luz que viene hace varios días, el día de lluvia, se cortó toda la noche en varios barrios. Eh también esta cuestión de que hubo el paro de docentes hoy, en realidad de auxiliares. Sí, así es. Así que fue como todo muy depresivo con los padres, con volver a la rutina hoy miércoles, después de dos días de lluvia, muchas escuelas estuvieron de paro. Así que fue un medio caótico, fue un día de miércoles hoy. Exactamente realmente. un día de miércoles, pero bueno, como decía recién, volviendo todo a la normalidad. Y después bueno, eh justamente hablábamos y lo que vos hacías referencia de que en varios lugares de la ciudad eh no hay o aquejan problemas de la falta de luz, eh Vecinos, por ejemplo, de Tolosa y Barrio Aeropuerto eh hicieron sus respectivos reclamos por la falta de luz, que fue aparentemente a partir del día martes a las 18 hasta hoy que no tienen eh tal servicio. Es que en realidad son dos barrios muy conflictivos. En realidad el Barrio Aeropuerto es un barrio muy nuevo claro. y no está preparado para ciertos eh cantidad de eh habitantes que hay hoy hoy por hoy. Claro. Y Tolosa es una es un o sea, una localidad bastante vieja, por así decirlo, y también tampoco está preparada para las nuevas la nueva familias que hoy se están formando también ahí. O sea, un lugar es muy nuevo y por eso es precario, y un lugar es muy viejo y por eso sigue siendo precaria. Sí, además, bueno, como cuando sucede este tipo de acontecimientos, como lo una subestada que dura entre 4 o 5 días, este a veces cuesta volver un poco a normalizar las cosas, bueno, en mi casa no tenían luz, pero quizás en otros no hay agua, bueno, este bastante eh, alboroto, pero hoy es hoy es día miércoles, pero No es un día de miércoles en cuanto al clima Porque has mejorado, hay sol Salió el sol, es importante viajar con sol A mí siempre me gustó viajar con sol ¿A vos Javi? A mí a mal tiempo buena cara Sí, muy Pero, bien Pero ah, hay que no resistir No la tenía esa, no me acordaba <risa> Hay que a resistir a, a lo que venga, digamos Así que bueno, festejamos Creo que anunciaste la máxima vos de hoy 16, Sí, 17, 17 grados, ¿no? grados sí. Bueno, el día templado va a estar óptimo Esperemos que el día del, el día del niño Yo iba a decir, estoy para atrás que el día de la primavera nos no, espere bien. con con un buen tiempo. Exacto, soy el día de la primavera y bueno, en este tercer edición este tercer programa de Apocalipsis Eh, vamos a hablar, tenemos mucho para tratar, tenemos muchas cosas, pero ahora les parece vamos una tandita pequeña, pequeña pausa y enseguida volvemos. Vamos con un tema musical. Vamos eh? con un tema musical, sí. así es, que me gustó por cierto, cómo <risa> bueno, lo pasaste hace un ratito, me gustó, y lo enganchamos con lo ¿sí que, que, es que es? estamos hablando con el clima sí, casualmente. Y, exactamente. De oh, esta semana va a ser, vamos a estar pasando todos temas de De nuestra hermana Chile Así uh -huh. que el tren extiende un poco las vías del ferrocarril Pasando a la cordillera Y viajar con música es importante también ¿no? Viajar con los auriculares puestos Con música de fondo Con música en cualquiera de sus múltiples dimensiones Relaja un poco, ¿no? Claro Te distiende Bueno, ¿te parece? Nos vamos con los bunkers Lleve sobre la ciudad Ya volvemos, no se vayan Ni siquiera el agua que rodea mis pies Puedo sentir Lo intento cambiar la vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñes tengo tantas cosas que decir que no puedo re Que ya no queda nada mas Voy caminando sin saber Nada de mi Porque todo lo que siempre quise ser Ya no lo fui La muerte es mi felicidad Lo sé muy bien hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di ya no habrá que preocuparse para ser feliz breve sopra la ciudad porque te fuiste ya no Llegó a la Portalipsis, a Osono Rock, 107.1. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Dice, me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así, me conocí, dice. Pues este digo, como te dije aquella noche. Resulta que a mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Que prendí la dentro de la caja de la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Que chocolatas. Estaba el ahí. El señor e chocolas. Bien, allí escuchábamos a Jorge Julio López eh, allá en por septiembre del año 2006 des, testificando allí contra Miguel Etchecolaz y uno lo que este este escuchaba eh, aberrante un relato bastante eh, tenebroso por todo lo que contaba que justamente le tocó vivir al propio Jorge Julio López eh, en en la época cuando le tocó desaparecer en el proceso dictatorial, en la última dictadura militar. Uno dice eh, no lo vivió en carne propia, pero escuchar este tipo de de fragmentos o este tipo de relatos, la verdad eh lo hacen a uno eh, estar en ese momento cuando pasaba eh por cómo lo lo comentaba. Eh no sé qué ustedes este opinarán, Javi y Romi, la verdad eh me impactó. Sí, hoy justamente se cumplen 7 años de la desaparición de la segunda desaparición de Julio López eh que desapareció el 18 de septiembre de 2006 por segunda vez después de declarar en los juicios eh de lesomañía. Eh bueno, hoy está convocada una marcha de las distintas agrupaciones que se viene haciendo hace varios años, o sea, todos estos años. Eh arranca a las 5 de la tarde en Plaza Moreno y hasta Plaza San Martín. Uh -huh. Eh Lo más eh escalofriante digamos de del relato bueno sí. es eh esta cuestión de en el medio de la de las picañadas, digamos, ponerse a bromear con el tipo que está sí, picañeando sí. por un lado, vamos a a conectar eh, la electricidad para picañearte acá afuera. Ah. Se sí, como al, diciendo, no sentiste, eso al, vas a sentir. El el cable esto. más grande para que puedas sentir más dolor. Eso por uno y por otro lado la voz de López eh digamos, se recuerda la causa López, se sabe quién fue López un segundo desaparición democracia, pero me parece que lo lo rico por un lado del del testimonio de López es la voz eh, en primera persona de él declarando en un, un nuevo juicio a las juntas por un lado y por otro lado que en ese contexto aberrante en el cual el tipo vuelve a revivir, porque en la buena sí. medida volvés a revivir lo que lo que viviste cuando lo contás él le está diciendo le está diciendo señor, el señor Echecolaz lo lo dice fuertemente, lo dice Sí, por ahí automáticamente, a, acusadoramente, pero a su vez le está diciendo señor a un torturador, digamos, es hasta hasta respetuoso para el tipo que te hace mal. Eh me me parece que por ahí hablaba un poco de la integridad que también eh tenía López como, como persona El sujeto al que yo no conocí, ¿no? Lo que genera no conocí, además ¿no? el también escuchar la voz, esa voz tan ya madura, temblando y volviendo, como dicen, revivir otra vez. Volver al pasado enfrente de aquella persona que mandó a torturarte, que te torturó, claro. eso es eh impresionante. Sí, bueno, recordemos que eh vamos a dedicar un tiempo y un espacio, como decíamos, Jorge Julio López fue detenido ilegalmente y llevado a distintos centros clandestinos de tortura durante la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina en el período 1976 a 1983. Claro. Ahora bien, eh yo recuerdo de aquel testimonio, estaba en mi casa viéndolo por televisión cuando Julio López eh de alguna manera como que largó o lanzó algunas lágrimas eh hasta se eh, quizás trababa para para poder expresar lo que sentía porque era tanto el miedo, tanto el terror que es lo que vos hace referencia Javi estar frente a esta persona, contar lo que vivió frente a una persona que es la que le hizo padecer, justamente eso que que atravesó y no es fácil y no no es fácil ni para para el que lo vive, no importa si han han pasado 20, 30, 40, 50 años, siempre volver a eso va a ser doloroso para la persona que lo vivió y justamente eso es lo que lo que vos decías, se se notaba eh su su voz tibia, su voz de digamos, le costaba eh poder este esplayarse eh, en todo su relato. Claro. Ah, pero que hace un pico para si tenés el audio y lo editaste obviamente. Sí, ¿verdad? sí, es notoriamente al oído también. Cuando dice Checolaz es un grito de, de sí. acusador hacia hacia el hombre que lo que lo torturó y le hizo tantos exámenes como el como el narraba, pero eh por otro lado este testimonio es cuando él está vivo, digamos, ¿no? Lo Sí. Lo lo insólito de esto viene el capítulo que se abre después, es decir, en un contexto de de juicio, un nuevo juicio de los tantos juicios, ¿no? que hubo claro, a los responsables por crímenes de de lesa humanidad en el país, que vuelve nuevamente eh, a desaparecer una persona que ya había sido desaparecida. Sí, después en un contexto eh, que justo cuando ejerce eh, esa declaración y al otro día fue que desaparece, él declare y el día posterior es donde desaparece claro. y bueno, ya hace 7 años que que no se lo ha visto por eh no se lo ha vuelto a ver ni claro. bueno. Ayer escuchaba el hijo que hablaba uno de sus familiares eh recordando, ¿no? en estos en el marco de estos 7 años de la desaparición de su padre, cómo fue vivir los primeros años que hoy por hoy es difícil, no solo por el hecho de de de que no esté me eh, a su lado, eh sino también el el el hecho de de de la incertidumbre, de, de decir, ¿dónde está mi papá? ¿Y qué le pasó a mi papá? ¿Cómo desapareció? Algo que no se termina de de explicar. Eh recordemos, bueno, en ese momento también Miguel Chocolas era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, claro. encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del exgeneral eh Ramón Camps. Eh también para ubicar un poco este y, y bueno, fue él el encargado de realizar muchas muchos de estos actos de tortura y en donde se vio afectado Julio López. Eh decíamos, ¿no? Eh esto eh, del testimonio eh yo jamás había escuchado algo así eh porque bueno, gracias a Dios no no tuve gente que eh conocía que había desaparecido en la última dictadura, pero eh, imagínense ustedes vivir en una familia que ha, le ha tocado vivir eso, ¿no? Que pasar eso. Eh sí. qué difícil, ¿no? En el caso de mi familia sí se vio afectada. Eh sí. sí, sí, y esto es todo un tema, digamos. Sí, que. sí, ¿no? Es Mhm. Uh -huh. Y bueno, ¿qué tenemos más Romi para agregar sobre el caso de Chocolas? Después, en el próximo bloque vamos a intentar hablar con una persona que está directamente involucrada con la causa de Jorge Julio López, vamos a ver si podemos localizarla eh y para ampliar esta eh y, y digamos bueno recordar estos 7 años eh de su desaparición. Bueno, a partir de la desaparición de Julio López en 2006 va eh se se arma en la a partir de de lo que sucedió, la Secretaría o la Dirección del Programa de Verdad y Justicia, donde se hace un seguimiento, se empezó a hacer un seguimiento de todos aquellos que declaraban todas las víctimas familiares Eh, así que vamos a escuchar ahora un audio de Susana Zamano, que es una militante de los 70, uh -huh. que hoy es psicóloga, se recibió en 1985 cuando volvió de su exilio de 8 años en Suecia y fue una de las primeras que se egresó de la Facultad de Psicología de la UNLP cuando reabrió sus puertas. Entonces, ahora vamos a escuchar un breve comentario que no, no, nos nos ofreció. Bueno, vamos. Trabajé de varias cosas, trabajé en mi profesión una vez recibida y en el año 2008 con la reapertura de los juicios con la, las leyes de obediencia de vida y punto final entonces se abrieron los juicios y yo comencé a trabajar en un programa de Nación que dependía de Fiscalía de Gabinete en ese momento y después pasó a depender del Ministerio de Justicia eh que se llamaba verdad eh Programa Verdad y Justicia que era el que se encargaba de eh el seguimiento de los juicios eh y a partir de la desaparición de Julio López Bien, allí escuchamos entonces el testimonio de esta señora de Susana eh, Sanmano. Sí. San sí, sí, hoy trabaja en el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Nación sí. y hace bueno, hoy otro acompañamiento a a vecinos más de un barrio más clase más baja. Uh -huh. Así que, pero bueno, ¿se estuvo en el exilio cuántos años? 8 años, años en años. Suecia. Estuvo, uh -huh. Se exilió y volvió en el 85. Bueno. Decidió regresar y retomar su vida, su vida entre comillas, ¿no? Así que fue muy bueno eh mientras la escuchaba, habló también de la noche de los lápices. Sí, sí, sí, hacía eso. Porque bueno, esta semana, ¿no? esta semana también se cumplieron sí, 37 años uh -huh. y también lo estamos recordando eh con bueno, el resto del programa lo estamos viendo, uh -huh. reviendo, conmemorando en toda esta semana. Sí, yo decía, bueno, si bien hoy lo de Jorge Julio López es nuestro tema del día, eh Podemos hacer una referencia Javi también a lo que sucedió con aquella aquel episodio de la noche de los lápices, porque si no tengo mal entendido, hubo una manifestación en la Universidad de Tucumán, ¿puede ser? Claro. Sí, eh, desde hace eh 3 4 semanas aproximadamente, a raíz de una violación, sí. empezaron a a organizarse algunos grupos de estudiantes. Ajá. Entre los eh hubo otra violación más, digamos, contra una de las chicas que que cursa del Alto Tucumán. Sí. Y bueno, hay dos facultades tomadas, te lo resumo es largo sí, sí, el no, tema da para un, largo, pero ya que me lo preguntabas, una pequeña bajadita con lo más sí. importante. Y y este lunes estuvieron también en Tucumán marchando por lo que decía Romina que es la la conmemoración de los 37 años de la Noche de los Lápices eh casualmente y a 37 años o no tan casualmente Eh la gente, los chicos de Tucumán de de la universidad ya están reclamando por el boleto estudiantil entre otras cosas y por el comedor universitario, entre otras cosas, ¿no? Eh Sí, yo tenía entendido que habían presentado un proyecto claro. de, de un boceto de, de de boleto, o sea, eh para que bueno, eh con, con la intención de que se llevara a cabo. Claro. Bueno, les parece vamos a hacer una pequeña tanda, vamos a un pequeño un pequeño corte cuando volvamos vamos a tener más de Jorge Culi López y vamos a seguir hablando, vamos a seguir profundizando, vamos a poder también ver si tenemos la oportunidad de conversar con esta persona que les dije anteriormente que está vinculada directamente con este caso y ahora nos vamos, pero no lo voy a decir yo. Quiero que le diga al experto en música <risa> lo que, exactamente y ya nos vamos preparando porque el macrista dio la sentencia, todos a todos a bordo, así que ya este seguramente nos a vamos picar, a ir a picar a picar valetos. Sí, estoy viendo acá En este de tantos temas, y vamos a compartirlo con nuestros oyentes, ¿con qué nos vamos a ir, Javi? Nos vamos a ir con un tema de una banda chilena que se llama Chancho en Piedra, le costó, te costó a Fran un poco entender el nombre de la banda. Sí, eh, sí. Chancho eh, en Piedra sí, es tal, bueno, bueno, gracias sí. por estar vos, vos sos mi salvavidas. <risa> no, no, no, no. Eh, Chancho en Piedra no, no, no. Chancho en Piedra me, me dediqué a investigar Chile a raíz de que esta semana vamos a pasar todo rato con música chilena o casi casi to toda la música yacha de, de Chile dentro de lo que es rock porque estamos en una FM que pasa rock que es la Osono 107.1, no sé si lo dijiste Fran. Eh sí, vale la aclaración, Radio bueno, Sono FM 107.1. Chanchito en Piedra en definitiva es una no solamente una banda de rock chilena, sino que también es una salsa chilena para llevarnos un poquito de conocimiento más y en el año eh 95, sí. 1995 eh sacaron un disco que se llama Peores, más carlauchas que es algo que en un chilerismo que significa peor es nada sería sí. para llevarlo a un argentinismo nuestro. Dentro de ese disco, dentro de ese tema. disco redondeando totalmente, vamos a a escuchar Mala Hierba. ¿Te parece lo convertimos? Y me parece que esa cordea a Checolage un par de de figurines más que tanto mal le han ¿Tantos hecho tantos años de aniversario además. También de Chile también. ¿no? Claro. Sí. Bueno, Vamos en seguía volemos, eh, ya hay que abrocharnos los cinturones. No se vayan. Bien, seguimos aquí en Radio Sono, ¿no? en la, la continuidad de Apostalixis y Rubina, vamos a recordar nuestras vías de comunicación para aquellos que quieran mandarnos mensajes o llamarnos, ¿te parece? Sí, el teléfono acá de la radio es 427 2829. Fácil Bien. para que se acuerden y nos llamen. Y que nos puedan escuchar obviamente en FBM 107.1. Lo prometido es deuda, así que vamos a tenemos la oportunidad, mejor dicho, de hablar con una persona que está directamente vinculado, como decía hoy al caso Jorge Julio López, la abogada Guadalupe Godoy, quien tan gentilmente nos atiende. Muy buenas tardes, Guadalupe, gracias por eh, recibirnos. Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada queríamos este indagar un poco, bueno, hoy justo se cumple el aniversario eh de ya 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. ¿En qué instancia se encuentra hoy eh, la causa? ¿En ¿Qué qué expectativas tienen? eh o qué se ha avanzado en estos eh desde su desaparición en 2006 hasta el día de la fecha. Bueno, la causa está eh, prácticamente estancada hace mucho tiempo, en realidad la decisión política inicial eh, que tuvo que ver con dejar en manos de la policía bonaerense durante un año y medio de la investigación marcó todo lo que siguió después, ¿no? Con lo cual eh más allá de los esfuerzos que se han hecho es muy difícil desandar ese tiempo perdido y también porque más allá de apartar a la policía de la investigación después eh, esto queda en manos de distintas fuerzas de seguridad pero siempre direccionados por un poder judicial que tampoco ha sido eh, muy receptivo a una investigación de este tipo no lo son por incapacidades en la investigación de cualquier delito complejo, pero también por lo que tiene que ver con determinadas posturas ideológicas respecto eh de lo sucedido. Eh, no es casual que durante todo el primer tiempo hayan buscado a López como un anciano perdido eh y con mucha resistencia a vincular su desaparición con lo que significaba el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad. Claro. Hola, ¿qué tal? Guadalupe? ¿Cómo estás? Te saluda Javier. No tengo audio. De ya. Se cortó la Bien, comunicación. ¿Estamos? ¿La perdimos? Sí, la sí. escucho muy mal. Hola. Yo también. Escucha mal. Bueno, enseguida vamos a intentar retomar la está. A ver si nos informan Guadalupe, ¿nos oís? Sí. Hola, Guadalupe Javier te saludaba. En relación a lo a lo que vos estabas haciendo mención que tiene que ver con con un cierto aparado jurídico que en alguna medida actúan convivencia, digamos, con todo esto. Eh No sé si sería pedirte demasiado eh que reflexiones acerca de lo que pasó con Nora Gisburg y con las sucesivas presentaciones que hizo eh en la cámara y, y cómo es la cómo fue la resolución de todo eso, no sé si se entiende lo que te quiero preguntar. Te escucho eh bastante mal, creo que me preguntaste por unas presentaciones que hizo Nora Gisburg en la cámara. Claro, de diputados. Claro. Estas presentaciones se hicieron en base a una eh caudo de investigación de un pseudo periodista que en realidad es un service eh de entrecasa se llama Cristian Sanz eh la investigación no tiene ninguna seriedad, lo que dice ahí no tiene ninguna seriedad y por lo tanto el el pedido de eh declaración de la diputada tiene menos seriedad todavía y eh realmente más allá de las críticas que nosotros podamos hacerle al gobierno por cómo actuó respecto a la desaparición, eso por lo menos a mí no me hace perder de vista que eh, el enemigo principal en una causa como esta es quien secuestró a López y siempre son sectores de derecha, me resulta muy llamativo en todo caso que hayan sido sus sectores, los accionarios de derecha los que hayan eh, manifestado tanta preocupación por la desaparición de López mientras tanto deslegitimaban su propio testimonio nos deslegitimaban a nosotros diciendo que habíamos inducido el testimonio no, no que no tiene una serie de suplentes. Y eh, es un tema de la clase política en general que hoy no ninguno de los candidatos, por ejemplo, que uno puede ver desde más hasta todo el arco opositor hasta la propia gente del, del oficialismo, me parece no escuchar ninguna promesa de campaña ni ningún discurso preelectoral alguna referencia a López. La derecha nunca va a hacer referencia salvo si le sirve para poder deslegitimar a alguien, no lo va a hacer porque eh el sector de masa, por ejemplo, tiene en su interior como candidatos un montón de gente de su parte y que eh, me consta festejaron eh cuando Fuerza Republicana que algo sí ganaron en Tucumán, con lo cual eh claramente y más el discurso, si alguien escuchó el discurso posterior a a las primarias de masa a olvidar el pasado, bueno, está más que claro pues la postura que tienen con los jueces y por lo tanto con la desaparición de López. Uh -huh. El cinerismo no lo hace porque como no quiso enfrentar el costo político de lo que significó la desaparición ha optado siempre por omitirlo. Que eh, y los que lo invocan muchas veces son compañeros tan sus consequentes y durante estos años han reclamado la aparición con vida de López eh algunos sectores de una forma más oportunista que otra, pero en general eh la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias eh emprender un camino de como el que significó a partir de la anulación de las leyes de búsqueda de juicio y castigo a esa altura tendría que ser algo mucho más colectivo y mucho menos mezquino eh y por lo tanto el reclamo por la presión comida de López también Claro. Guadalupe, ¿qué expectativas hay eh en bueno, en toda esta causa? Porque por ejemplo, en, en el día de hoy hubo una presentación masiva de Abías Corpus eh por el caso de Jorge Julio López en La Plata, en Buenos Aires y en Madrid, eh supongo estar al tanto. Sí, sí, al tanto está muy bien como como gesto de reclamo de protesta, eh obviamente la incidencia en el poder judicial es bastante parcial, pero también es cierto que eh sirve para que eh, quienes están a cargo de la investigación, por lo menos en la ciudad de La Plata, eh sepan que no es un reclamo que plantean dos o tres personas o dos o tres organismos, sino que tiene un nivel de masividad eh mucho mayor. Y por lo tanto, eh, si alguno tiene la idea peregrina de eh pesar en un archivo de la causa, bueno, va a tener que replantearlo. Bueno, eh Madalupe, la última pregunta que te quería hacer era eh, referida, bueno, este gobierno es innegable que en materia de de derechos humanos eh ha enarbolado una bandera, eh se puede cuestionar para bien o para mal qué alcance tuvieron mucha de las de los impulsos que tuvieron a, a nivel jurídico, las políticas que intentó llevar a cabo el kirchnerismo, pero en alguna medida encontró sus sus límites o fue tibio. ¿Cómo reflexionas vos acerca de de lo de lo que pienso? que fue tibio porque digamos te aparece un un desaparecido en democracia que ya había sido desaparecido en la dictadura y pareciera que teniendo todo un arsenal de posibilidades de de orquestar, digamos, jurídicamente, políticamente, este eh, desentendés o uomitis, eh hablar de eso o hacer referencia a eso, hubo operar sobre eso eh yo trato hago enormes esfuerzos en no caer en el simplismo de examinar un proceso político exclusivamente por el el cristal que me afecta eh y no evalúo eh lo que es eh el proceso político de los últimos 10 años por la desaparición de López y soy absolutamente crítica del rol del gobierno en eh en este sector eh eso no me impide reconocer lo que ha significado una política estatal eh que ha permitido que un discurso que era exclusivamente eh re, estaba reducido al un un sector del campo popular durante claro. 30 años eh pasara a a formar a tener parte una de la voz oficial y un replanteo masivo claro. eh Eh, y lo digo porque me parece que eh, es muy simplista eh, y sinceramente no me gusta ser parte de eh, ese consignismo de eh, no hay democracia sin López o eh, no hay derechos humanos sin López. López. Hay un proceso político, eh, político no en el sentido de político gubernamental, político en cuanto a que eh, nosotros como parte del movimiento de derechos humanos hemos cumplido durante eh todos estos años un rol político, un pro de disputa, en esas disputas hay avances y retrocesos. Eh hay gobiernos más permeables que otros. Eh no, no no no me no me parece que sea correcto juzgarlo por eso. Les insisto, las críticas que tenemos y muchas por la de por la desaparición de López o como la tenemos en la política de seguridad que tiene el kirismo en general y a la prensa de Buenos Aires Concioli en particular, eh no igualmente no me parece que puedan ser analizados todos en la misma bolsa. Una cosa son las decisiones políticas que toma un gobierno, otra cosa es cómo reacciona frente a un ataque eh que comete otro sector. Es decir, eh no no está bueno que eh, cada vez que recordemos un aniversario de Jorge Julio López nos olvidemos del enemigo principal, por lo menos para mí, que es quien se llevaron a Jorge Julio López, que seguramente son sectores que no están en el gobierno, sino en la derecha más reaccionaria de nuestro pueblo, ¿no? Claro. Muy bien, Guadalupe, le agradecemos por su tiempo, también que haya este ha ayudado a a responder nuestras inquietudes eh y le deseamos muy buenas tardes, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, bueno, hasta luego. Yo ahora sí pasaba la palabra de Guadalupe Godoy, la abogada que se encarga de y que lleva, mejor dicho, la causa adelante de Jorge Julio López hoy eh tomando un protagonismo más que importante porque volvemos a a recordar que se cumplen ya 7 años de su desaparición. Ahora nos vamos tenemos que dejar esto por un lado, nos vamos un pequeño corte, pequeña tanda y volvemos tenemos el último bloque ya, eh cómo pasan los minutos, ¿eh? Ya nos vamos, ya arrancamos en el viaje, así que eh cuando viene el solcito así me gusta eh, inclinarme hacia un lado del asiento y acostarme. ¿Qué dice, que dice? Demasi demasiada alegría, pero bueno, es bastante explicable con este radiante día de sol. Sí. Y bueno, no sé si vos comentaste que bueno, que es, eh espero que la gente que va marchamos digamos a, por López eh, el día acompaña, digamos, no sé, suspende por lluvia tampoco, pero no sí, es un paro de camionero. Sí, y muchas anupaciones que se van a sumar hoy, no solamente, bueno, los de izquierda vienen muchos de la universidad de periodismo también claro. se suman un montón de de pibes a la sí. marcha y un montón de también de de militantes de los 70, hijos, madres, siempre están en en todos lados. Bien. Sí, bastantes grupos, este bueno, sobre todo cuando se cumple una fecha bastante importante, eh todos los años es así, ¿no? Cuando llega el momento eh se juntan diferentes grupos. Bueno. Creo que siempre es creo que siempre se recuerda, eso, más en esta fecha nada más es se hace visible en por, realidad. Claro, por eso digo todos los años se recuerda eh cuando llega en este caso bueno, el 18 de septiembre, eh cuando fue la, también lo de la noche de los lápices todos los años, pero cuando se cumplen eh cifras bastante importantes, cuanta números ya se ve más visible como vos bien decís, Romi. Nos vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos y nos vamos escuchando otro tema que me pasó el señor Javier Merlo que la verdad me gustó <risa> muchísimo. Van la los vamos a ustedes una banda y se llama Los Miserables. Levántate y mira la montaña de dónde viene.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 iremos unidos en la sangre hoy es el tiempo que puede ser mañana vivianos de aquel que nos domina en la miseria tráenos tu reino de justicia e igualdad sopla como el viento la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 seguimos aquí cuarto y último bloque de este miércoles para la edición de Apocalipsis y recién escuchábamos atentamente un tema que yo dije la banda de los miserables antes de Nosalatanda, pero eh me miró con mala cara el señor Javier Merlo porque no le pregunté, discúlpeme, usted <risa> este No, no te miré. No, se tiene un amplio conocimiento de no, esto. No, no, no, ¿Cómo no, se llamaba te, el tema? Te miré con con mala cara por por una cuestión de que es Mi no. mi habito al rostro, digamos, no, no estoy muy no. con graciaado con la naturaleza, pero son defectos. No no digamos. sea así, con, si, ay, no sea así con usted mismo. El tema hacer. que me preguntaste es plegar y a un labrador, que es un cover de ¿Sí? de Víctor Jara. Muy lindo, por cierto, eh. Obviamente muy, es una banda la banda chilena que tuvo sus problemas porque fue la primera banda punk que que hizo un cover de de un emblema como puede ser Víctor Jara y lo trataron en, en ese momento, estamos hablando del 90 92 de SOS. Tenemos eh, sí, sí, sí, sí. Eh yo le iba a proponer porque tenemos tiempo para distendernos porque hemos hecho una parada en la estación, así que eh, podemos estirar las piernas un minutito, ah, bueno. unos minutitos, así ah, que en ah, momento ah. de una mini agenda, yo llamo yo una agenda podemos cultural, eh deportiva. ¿Qué tenemos? A ver. Obviamente A usted eh, me gusta el deporte A mí me encanta el deporte ¿Sí? ¿A vos, Romy, sí, también? Sí, sí, todo ¿Sí? lo que sea deporte ¿Sí? Me encanta ¿Hincha D, Javi, se puede saber? Se puede saber, sí eh, Mi estado civil, mi, de qué equipo soy favorito y, A ver, de qué equipo Y la de cantidad de hijos, todo se puede saber De boca De boca, mmmm Y luego que viene de ganar, digamos, viene de ganar sí. ampliamente sobre un Racing Cabizbajo, un sí. 2-0, bien. Sí, fácil, es un equipo que un todavía. Un Racing en... tampoco. Sí. Cabizbajo viene último en la tabla, por lo menos que a mí me parece. Yo sí. soy de River. Bueno, que viene Cabizbajo. Que viene Pero ya somos 2 contra 1 acá, porque sí. yo también soy de River. Bueno, habría que sumar operadores y sí. el productor Aleo. Sí, el operador qué dice? De hecho, uh, de Jagarita, <risas> pero también motivo de Febrero, un tipo que no se puntiro. mete con nadie. Pero él claro. es feliz, así que Sí, no importa mientras que sea uno feliz con el equipo. Aparte Chagalita viene bien, eh, viene bastante, viene en el equipo de eh Funebrero. Ya que estás con el tema del fútbol, querés decir la próxima fecha te veo con ganas de decir. No, no, íbamos a saber, primero que... a ver, capaz que no, no te la sabes y te lo ven. Íbamos <risas> a hacer íbamos a hacer mención que esta semana habrá eh partido por Copa Sudamericana en donde River buscará el pase a la siguiente instancia de dicha competición frente a la Liga de Loja. Y el otro día ya que hablábamos de todo esto lo que es agenda cultural también eh me puse a investigar lo que tiene que ver Loja, que es una importante ciudad de Ecuador <ríe> y tiene por qué están conocidas, tan, es tan famosas y visitadas por miles de turistas, porque es catalogada como una de las ciudades destinadas al arte. Eh, algo sorpresivo, llamativo, no hasta el momento bueno, yo eh, no había tomado conocimiento, pero eh me llamó la atención, después vi algunas imágenes y es una ciudad que donde uno camina siempre muestra de artes constantemente en cada cuadra, en cada rincón Eh, así que importante. También hay que decir que jugará a Lanús a la Universidad de Chile y eh quien no está en esta Copa Sudamericana es Boca. Sin sin comentario. Sin comentario, sí. Que eh. claramente no está haciendo arte. Bueno, lo, Boca terminó anteúltimo el último el último campeonato, pero un tropiezo no es caída. Estamos damos dijo Mosquito levantando un pollitito la cabeza. Eh, de 7 partidos jugados Boca lleva 4 ganados, 3 perdidos, por lo menos no es mediocre, no se queda en el en un punto como algunos equipos, no sí. voy a dar nombre, que el fin de semana tal sí, vez ilícitamente que... le empataron o puede ser el caso de River o casualidad, digamos, tipo sí. conformista que se queda. Pero, no, pero para encender la chicana suma, lo, para lo también yo. Sí. Un detalle para ganar, para agarrar la posta de que no me van a medrentar un 2 contra 1, un no, neutral, contra, neutral asustó, un 2 contra 1. Se asustó con sí. un neutral como es el de Chacarita. Digamos, no conoce el fútbol grande, no es por ofender a nadie, pero si me peto, no? me voy a cantaritos en el año 2007 ascendió a la primera división. Sí, tuve un sí. Y sí. Metropolitano sí. el 69 también, exactamente. Me nombra dos de vamos Con... a hablar de un equipo que De el... la mano de Ricardo Alberto Sieniski en ese momento, en el Sí, señor. Bueno, a ver, un detalle de moda decía Rossi. Horrible la camiseta de River. Esa gris horrenda que sacó la otra vez, no, malísimo. Perdón, la quería decir. <risa> pero horrible, pero qué significa? A ver, pero a Qué es gris? Hay es cierto, esto con hay hay informes que se han hecho ajustada. justamente eh no. que quizás los colores que sacan para distintos instituciones de la de indumentaria a veces no condicen con la historia de los clubes. Es algo que está en debate, eh bueno, Independiente en su momento utilizó una camiseta la rosa salmón, esa rosa de boca, la boca. Sí. ¿Con el cuellito? Es horrible sí. también. Sí, sí, tienen Hay varios equipos que eh, transitan por lo mismo eh de Argentina y de otros lados. A ver, algo importante, seguimos con con la esfera redonda. Creo que eh creo no, el domingo se jugará después de 2 años el clásico platense, Estudiantes y Gimnasia. Volverán a verse las caras entre ellos dos eh con si no mal recuerdo, el último triunfo fue para Estudiantes. Eh, por lo tanto contra 0 jugó en cancha de Quilmes, si no mal recuerdo. Digo. Eh, así que bueno, la ciudad va a estar bastante movidita, ¿no? Sí, a ver, así que el domingo, que es domingo seguramente Sí, el día domingo se va a jugar. No sé si va a estar bueno para salir a la calle. No sé, bueno, basta pero... bueno para ir a verlo como la mística, ¿viste el fútbol? O tomar fútbol, unos buenos mates y verlos desde casa quizás, ¿no? O escucharlos desde casa. Voy a saludar a alguien, ahora vamos a seguir con, con esto. Sí, con chipa obviamente. Podríamos traer para la próxima sí, el próximo próxima, viaje. Marte, ¿no? ¿Cómo se lleva usted con la, las harinas y eso, García? Eh, bien, bien. No lo dulce, lo salado. ¿Ya sí, hace no. unas vos. tortas fritas? Lo pero... prometido es deuda, así que el miércoles que viene la veremos eh. Y... ¿Sí? ¿Sabes qué? Sí. Bueno, decíamos Nosotros, bueno. Sí. No, no, no. No, que volvemos el miércoles que viene, pero el programa sí mañana. Sí, sí. Mañana hay otro, hay otra gente que viaja, estarán los otros Zeppelines, estarán. Mañana vienen los Zeppelines, sí. O estarán o sea, los yo... aviones. Algún medio de transporte los irá a, a conducir al montón. Sí, momento. por supuesto. Bueno, a ver, quiero saludar especialmente a nuestro productor, el señor Alexis Chessa, que sí. estaba oculto allá atrás y no lo habíamos visto. Detrás de una sombra estaba. está. Trabajando. Sí. Así que, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? Sí, nos gesticula que sí, que sí. están bien. Con sus su pelos sueltos. Excelente trabajo y le agradecemos suelto. a sí, él y a otro. La verdad que nada hubiera sido posible eh, si no estuviera la intervención. Ya no existe. Benini y de Maxi, por supuesto. Maxi con su cara de felicidad que estalla. Es usted. muy fácil, Benini, ya tener todo producido, las claro. dos hojas y hablar, pero el trabajo que y la cocina se hace en producción y le agradecemos al operador también, claro. este que gentilmente bueno, nos ha estado acompañando. Y Maxi, y ahora... apellido Sono, nadie sabe el apellido de Maxi, es Maxi Sono. Maxi Sono, que lo cambió. Zono, sí, sí, sí. Ahora vamos a decirle así, <ríe> si no le molesta, ¿no? Va a tener lo del trabajo. Sí. Va a tener doble trabajo, así es. Eh cerramos con una más de del ámbito de Por dio hoy cuando hacíamos la apertura del programa decíamos en uno de los títulos que se sortea la Copa de Davis 2014 no. y el equipo argentino capitaneado por Martín Heide jugará la próxima edición y debutará contra la escuadra italiana. Así que este bueno, andará que esperar, el año que viene habrá un acontecimiento tan o cual importante para el mundo como será eh, el Mundial ya habiendo 11 equipos clasificados a dicha Entre Copa del Mundo. Los cuales es Argentina. Entre los cuales obviamente está Argentina y bueno, Brasil ya eh como país organizador. Sí. Se nos va consumiendo el programa, se nos van yendo los minutos, tenemos que volver al tren porque nos van a dejar y tenemos todo el equipaje arriba, así que volvamos ya, hay que subir ya. Este con un cafecito o algo y quiero que ustedes me cuenten un poco de sus anécdotas, así yo me relajo un poco porque poco tenso en los viajes, no sé ustedes, ¿les gusta viajar? A mí me encanta. Eh, la última vez fue a Córdoba, eh la anterior fue a Mendoza y uno de mis mejores viajes fue conocer el el norte argentino, digamos. Pero sí, me gusta, me gusta viajar, me gusta viajar en tren sobre todo. Sí, lo veo, hoy pude constatar que fue así. Ah, me gusta está bueno. Está bueno viajar en tren, escuchar que hoy no se escucha muy bien, pero ya ya va, ya va a funcionar. Y bueno, ahí en la preestatización dando vueltas. Bueno, pero ojalá nos encontremos nuevamente y esperemos primero llegar a destino y retornar, porque tenemos que volver el miércoles que viene. Claro. Y hay que decir que mañana, como vos hacías referencia, Javi hoy va a venir un grupo que supuestamente va a ir a ver a los cielos porque vienen Zeppelin hay que estar atentos, sí. este, sobre todo en una ciudad que tiene bastante edificios, así que hay que esperar, hay que eh. advertirlas a nuestros compañeros del día de mañana Ojo que tengan cuidado. Ojo que por ahí transmiten, transmiten desde el cielo, sí, nunca se sabe. Sí, o hacen los viejos locos de azotea también, claro, paran no, en una azotea. No este, es mala este, idea. No, exacto. No les des idea, bicho, porque claro, no los, no los muchachos lo hacen. Sí, sí, hay gente muy suicida en ese grupo, los conozco uno por uno. Están gente que está en una ronda de reconocimiento habitualmente. Sería el Zeppelin de Martín Segura. El Sebelin de Martín, segura bueno. que le mandamos un saludo y también al señor Julio César Santarelli, este nuestros eh orientadores en este camino, quienes fueron los que nos dijeron eh que tomáramos este tren, ¿bien? Y tenemos ¿Ya que, que irnos. Manda, Ya que le mandás, ya que le mandá saludos, Fran, mando un saludo a una mía, a ah, bueno. mía que está cumpliendo años, que se llama Marina que seguramente me está escuchando. Bueno, hemos caído en lo más bajo, o sea, que se podía esperar, mandar saludos en plan, no sé ese tipo de cosas que nos habíamos puesto fundamentalistas de no hacer, terminamos haciendo lo que más odiamos. No, está bien, mandan un saludo. Sí, yo quiero mandar un saludo. Y que la llave al 427 28 29 y nos manden un saludo también. ¿Hablaste de Segura? ¿Hablaste de esa gente? Vos no. Sí, Segura te suena. Estas precios te suenan, Segura, Santarelli. Sí, sí. Eh, bueno, también les mandamos un saludo grande a ellos. Ya. Ahí chao. Qué hacen posible esto. Vos Javin querés mandar un saludo especial a la gente de bebés paranoicos. Bueno, no, la banda chilena. Está bien. Está bien. ¿Qué? Porque nos van a mandar un un disco desde allá. Sí, nos van a mandar un disco, Lo posiblemente nos, ¿sí? nos están escuchando, seguramente. Son bueno. gente que escuchan mucho, sintonizan mucho la las FM de Tatenza. Mhm. Uh -huh. Bien. Yo quiero mandar un saludo especialmente a mi familia, bueno, y a nuestros compañeros del lunes del martes, felicitarlos también por lo que han hecho eh bueno. en estas dos ediciones con esta tercera de Apocalipsis bueno. y a seguir creciendo como dice el dicho. Hoy nos despedimos, les agradecemos que nos hayan estado del otro lado y si Dios quiere llegamos a un buen puerto. Volveremos el próximo miércoles en otro tren. Chico. A un buen puerto, a una, una buena estación. Una buena estación, exactamente, una buena estación. Sí. Una buena que estación. Sí. No, pero bueno, un gusto viajar con ustedes, la verdad. Así que para ahora si les parece vamos a hacer unos mates. Vamos a hacer unos mates. Vamos a hacer unos chipas tal vez, una chimenea. Eso se encarga Romina, ya me prometió. Bueno, gracias por todo, gracias por acompañarnos y nos vemos el miércoles que viene. Esto ha sido Apocalypsis en el día de. Hoy.